Te contábamos hace un rato que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia viajó a Esquel, junto también referentes sindicales y organizaciones sociales, para tener varias reuniones allí. Un grupo de la comitiva se reunió con el Lonco Facundo Jones Guala l en la cárcel. Estamos a 23 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Te decíamos recién que la fiscalía ya pidió el cambio de carátula a desaparición forzada de persona. Y de esta manera, si esto lo termina de aprobar el juez federal Guido Tranto, se cae la versión de la ministra de Seguridad p a t r i c i a Bullrich, que no considera hasta ahora la desaparición de Santiago dentro de los parámetros de la desaparición forzada. Estamos ya en contacto con Raúl Godoy, diputado provincial de Neuquén por el frente de izquierda. Raúl, buenos días. Aquí en la mesa, Diego y Norman. Hola, buenos días, Diego y Norman. ¿Cómo están? Bien, Raúl, en principio, preguntarte qué implica este cambio de carátula y si es un avance importante en investigar el rol de la gendarmería. Bueno, en primer lugar, este, este cambio de carátula tira por tierra todas las versiones que intentó montar. El gobierno de Macri y su ministra Patricia b Ulrich, l tratando de desviar y ocultar la desaparición forzada de Santiago, y ha echado por tierra todas las versiones que han, que han tirado, inclusive los mantos de dudas que intentó sembrar la ministra、eh, con r a s t r e l l a j e s en Mendoza, hablando de un caminero en Concordia, estigmatizando al pueblo mapuche. Digamos, esto es lo que ha quedado claro después de mucha movilización, y esto yo quiero ser claro, esto lo atribuyo. Centralmente, la gran movilización que se generó a nivel nacional, del empuje de la familia de Maldonado y también de la comunidad mapuche que ha reclamado la, la aparición convivida de Santiago y que ha sido clave, digamos, su testimonio a la hora de, de, de decir verdaderamente lo que pasó. Así es que este es un, es un cambio radical, por lo menos、eh, deja claramente eh, eh, en, en el lugar que corresponde esta situación. Santiago fue desaparecido por Gendarmería Nacional. Bajo las órdenes directas en el operativo de, de, de Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich, y tienen absoluta responsabilidad en esta desaparición. Raúl, ¿qué cambia en lo pragmático cuando cambia una carátula? Mirá, lo que tiene concreto es que、eh, no es lo mismo una averiguación del paradero que una desaparición forzada. Las medidas que se tienen que tomar en lo inmediato son fundamentales, digamos, y eso cambia radicalmente. Es como, como denunciaba, bueno, y ahora acá también usando su experiencia. Eh, aportó junto a los organismos y demás nuestra compañera Miriam b r a c k m a n que fue abogada querellante por Jorge Julio López. Y siempre se plantea en una desaparición: las primeras horas son fundamentales, las primeras 48 horas. Y lamentablemente, las, la, todas las primeras horas y todos los primeros días y las primeras semanas. Fueron de absoluto encubrimiento por parte de, de Gendarmería Nacional, bueno, a las órdenes de Patricia Bullrich y Noceti. t Directamente dirigió el operativo, directamente está montando un operativo de encubrimiento. Y lo que han intentado hacer estos días ha sido criminalizar, demonizar al pueblo mapuche, desviar y, y bueno, y, y tener una, una actitud absolutamente hipócrita y cínica respecto de esta situación. El cambio de carácter lo que pone en las cosas es que se tiene que orientar. La investigación alrededor de los verdaderos responsables. Es、uh -huh. decir, acá participaron tres escuadrones de gendarmería: uno de Comodoro Rivadavia, otro del Bolsón y otro de, de, de acá de Estel, para desalojar a ocho personas en u a ruta. Es increíble. Nadie puede creer que esto fue casual, nadie puede creer que esto es una, una cosa este, hecha al pasar. Acá, un operativo enorme que tiene un, un objetivo político: que es sembrar el terror. Que es、eh, amenazar y poner en vilo también a todos la, los pueblos originarios de nuestro、uh -huh. país. Recordemos que ellos estigmatizaron al pueblo de mapuche y se han dicho muchísimas cosas en estos días, barbaridades,、eh, racistas, xenófobas, persecutorias, discriminatorias. Y, y lo que intentan instalar es un clima así en el país, un clima represivo, en el que hasta se intenta justificar y naturalizar el hecho de la desaparición forzada de un pibe como Santiago Maldonado. Eso es lo grave. Y eso es lo que ahora viene a dar a luz también. En esto, hasta organismos internacionales han instado al gobierno. A que, a, a que aparezca Santiago Maldonado con vida. Lamentablemente Entonces, días, han pasado 23 días fundamentales en la investigación para este cambio de carátula, que pueda enfocarse a la investigación del rol de gendarmería en aquella represión del primero de agosto. Que recordemos, es una represión ante una manifestación que lo que pedía era la libertad del lonco Facundo Jones Guala. Ayer una parte de la comitiva del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estuvo allí con él en su detención. ¿Cómo lo vieron a Facundo? No, mira, Facundo está firme, está fuerte. Y con mucha lucidez política, desde el punto de vista de, de que él sabe claramente que esta es una persecución que, que tiene que ver con, con que los mapuches desestimen y, y, y bajen, digamos, su reclamo de, de, de, de su territorio ancestral. Esto tiene que ver con una justicia completamente a favor de los Benetton, que tienen más de 9 0 0 mil hectáreas acá en, la, en Chubut, es el equivalente a la provincia del Chaco, la, la tierra que tiene Benetton acá. Eh, obviamente, superexplotando, haciendo grandes negocios, y obviamente que le molesta cualquier reclamo territorial. Este, y esto es lo que se ha puesto en evidencia. Digamos, acá y la intención del gobierno, es justamente criminalizar para, para poner en caja, disciplinar. Porque incluso yo, esto también tengo que decirlo, yo soy de Nauquén, de la provincia de Nauquén, y en Nauquén también, gendarmería está en el territorio, en el off-campo Maripe, ahí donde está Chevron operando y con el método de fracking. Y para poder llevar eso hasta el final, digamos, han desplazado y han metido gendarmería en estos días atrás、eh, dentro de los Campomaripes, lo cual pone una situación de, de mucha preocupación para todos nosotros. Raúl, ¿cómo ves un poco la estigmatización a los pueblos originarios como los mapuches? Sabiendo también que en tu provincia, cuando se quiso instalar Vaca Muerta,、eh, también hubo represión a la comunidad que quería resistirse. Vemos una escalada muy grave. Eh, a, a nivel de esa estigmatización. Y hay que partir de la base también que hay tres presos políticos que tienen que ver con nuestro pueblo originario. Está Agustín Santillán en Formosa, que es un, un referente、eh, Huichi. Está Milagro Sala、eh, también en Jujuy. Y acá lo más claro que es、eh, Facundo j o n e s Wallace, que es por el, el reclamo territorial a, a los Benetton. Digamos, es peligrosísimo, pero yo entiendo que es una, el objetivo es. Justamente, no solamente criminalizar, sino amedrentar a las comunidades. Acá hay leyes que han, se han sancionado, que de alguna manera le daban una cierta cobertura. ¿no? Esto de relevamiento territorial que se ordenó, no se ha hecho prácticamente nada. La ley está a punto de vencerse y durante todos estos años, además de las d e c l a m a c i o n e s concretamente, en todos estos años no se ha avanzado en absoluto en el reconocimiento territorial que le corresponde. Digamos que incluso está votado como una ley. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nauquén. Como bien decía, de 64 comunidades mapuches reconocidas, que tienen una actividad pública, que son conocidas por todos nosotros, este, solamente 14 están reconocidas. De 64, solo 14. Y justamente las que tienen que ver con、eh, la explotación petrolera son los que, los, los, a l o s que no se les da, digamos, ¿no?、Eh, donde tienen intereses, grandes, grandes grupos empresarios, multinacionales, negocios inmobiliarios, en el caso de los lugares más turísticos. Nosotros ahora vamos a estar en San Martín en una asamblea socioambiental donde se está reclamando por l a 140 hectáreas de bosque virgen en el Cerro Chapelco, este, donde está en peligro también la, la situación de los. La... De las comunidades mapuches que están allí.、Uh -huh. Raúl,、eh, recordemos que Jones Wala l ya había sido absuelto en un juicio por el pedido de extradición、claro. a Chile, que lo vuelven a detener para volver a juzgarlo sobre algo sobre lo que ya fue absuelto. Recordemos que fue absuelto porque los testimonios que había en su contra se comprobó que habían sido bajo tortura. Esto lo comprobó el mismo juez federal Guido Tranto, por eso decidió el final del juicio y la absolución en su momento de Jones Wala, l que había recuperado su libertad y ahora vuelve a estar detenido. Me pregunto. Es una v e r a c i ó n jurídica. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una aberración jurídica, y esto lo, lo, lo resaltaban también los organismos de derechos humanos que estuvieron acá, que decían justamente que, que les hacía acordar muchísimo a las situaciones vividas en la época de la dictadura militar, donde directamente los juicios eran sumarios. O esta campaña que han iniciado, tratando de demonizar a, la, a las organizaciones sociales, incluso al mismo Santiago, digamos, tiene el objetivo de, de encubrir justamente una acción desde el Estado. Represivo absolutamente ilegal.、Uh -huh. Ahora, entendiendo todo este contexto, obviamente, del despojo ancestral de las tierras, de cómo opera Benetton en la zona, de cómo compra y domina Estado, fuerzas de seguridad y demás, uno entiende el contexto por el cual puede haber、eh, movilizaciones de determinadas características, reivindicaciones de determinadas características. Sin embargo, lo que vemos es que para las personas que tal vez no tienen un recorrido histórico o no conocen este racconto histórico del despojo, Algunas metodologías que ha manifestado el propio Jones Walla、eh, son fáciles de demonizar mediáticamente, ¿no? La cara tapada, la recuperación de un territorio cortando alambrados. Este tipo de cuestiones son difíciles, digo, en términos comunicacionales muchas veces para el grueso de la población, ¿no crees? Totalmente, porque aparte se, está, se ha naturalizado, y esto se ha mantenido a lo largo de estos años, se naturaliza que Benetton puede ser dueño de, de tierras que equivalen a toda una provincia, que Lewis. En, en la zona del Bolsón, tenga territorio que, en el que incluye un lago entero, que, en, en el que no puede ingresar nadie más que él, que tenga aeropuertos privados, que tenga su, su territorio, que e s t é n con la frontera con Chile, o sea que vayan y vengan como, como, como, como quieren. Es decir, son como pequeñas repúblicas dentro de nuestro país, y eso está naturalizado. Esa usurpación está absolutamente naturalizada, incluso muchos. Este, Eh, lo ven hasta bien, digamos, son grandes capitalistas dueños de toda la Patagonia. Ahora, para los pueblos originarios, inclusive para todo el resto del pueblo,、eh, esto es un despojo permanente、eh, y un avasallamiento permanente de derechos. ¿no? Los mismos que, que se jactan y que le dicen a los trabajadores que tienen que cumplir la ley, que tienen que acatarse a de derechos, etc., lo violan permanentemente, violan sus propias leyes de forma permanente, digamos. Pero es como vos decís,、eh, se estigmatiza eso, incluso lo grave. Es que se i n t e n t e estigmatizar, digamos, y, y naturalizar que, bueno, por algo desapareció.、Uh -huh. Raúl, ayer hablábamos con nuestro compañero Maximiliano de la Revista Cítrica, quien había estado allí para cubrir un poco lo que habría sido la represión y hablar con los、Muy、testigos. Nos hablaba un poco del temor de los amigos de Santiago a declarar,、totalmente. de la propia comunidad. ¿Ustedes estando allí están, ven este temor, especialmente de los amigos de Santiago? Totalmente. Incluso lo de las caras tapadas. Porque algunos de los pibes que viven en la comunidad después te agarran en el centro y no sabes si volver. Es decir,、eh, es, es, eso es increíble, parece una, una cosa sencilla. ¿Por qué se t a p a la cara? Preguntan, ¿no? Y, y, y... Pero el hecho de es estar después en un reclamo y después aparecer por el centro con, lo, con los matones, con todo el poder político, de punteraje político que también manejan, o incluso las guardias privadas y la gente que contratan los Benetton, que tienen millones para e s o este. Para comprar, para contratar, para, bueno, hasta casos como en e s t o n o Donde acá denuncian mucho maltrato, incluso desapariciones previas, en las que ni siquiera se ha denunciado, que, que se pierden en los puestos de los BN, d n e s t a m o s Ajá. Raúl, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no hemos notado especialmente una mella en el voto a cambio e m s a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Crees que la caída de todas las coartadas que ha tenido el Estado para encubrir van a mostrar un resultado diferente en la elección de octubre? No sé si va mover s a ver la aguja. Ahora en, en octubre es como que no se definió nada porque todo, todo quedó igual desde la, en Las Pasos. Las Pasos demostró que hay, hay, hay una paridad, este, incluso. Cristina Kirner c h retrocedió a votos a los que tenía Níbal Fernández、eh, hace un par de años atrás. Es decir, que hay, hay una paridad, hay, mucho, hay malestar, pero hay cansancio y destino en la gente. Y yo creo que esto tiene que tener una expresión política. Vamos a ver cómo se evoluciona, pero hay una pelea enorme en la opinión pública para ver si esto se legitima, se naturaliza, o si verdaderamente digamos la, la, los trabajadores del público y los organismos hacen que esto se revierta. Y hacer reaccionar a la, a la comunidad y todo eso. Esto es gravísimo, esta escalada, pero ahora hay una pelea para, para, en, en la opinión pública, justamente para no naturalizar, para no permitir que, esto sea la, la, que, esta, que esta sea la formación este, y que esta, esta escalada avance sin, sin más. Así que、eh, yo creo que hay una pelea grande que está en nuestras manos también para difundir, por eso nuestra presencia acá. Nosotros acá vinimos con Nicolás Del Caño, con Miriam Bregman. Vinieron compañeros de, de, de. además de nuestra corriente, ¿no? De la compañera、eh, Marínez García, que es hija de desaparecidos, estuvo Matías Aufieri.、Eh, para nosotros es importante tomar estas demandas. Y bueno, el día de ayer coincidimos y, y trabajamos en común con muchos organismos también que vinieron detenidos de desaparecidos, vino el diputado nacional Pablo López también, y nos parece importante incluso tomar estas b a n d e r i a s y l l e v a r l a s hasta el final. No queremos un nuevo Julio López acá, porque esto también, si hoy Gendarmería puede actuar tan aceitada. Es porque tuvo aceitazo estos años que lo usaron para la represión. En la Panamericana, contra los boletopsicos, en Proyecto X, denunciado muy fuerte por nosotros, y esa impunidad tiene consecuencias después. Por eso es importante ahora ponerlo en evidencia y ir al hueso con estos problemas. Lo último te preguntamos por las dos causas judiciales, digamos. La causa contra Facundo Jones Guala, l ¿cómo avanza en la justicia? ¿Va a haber un nuevo juicio contra él? Y por otro lado, si el juez federal g u i d Otranto ha anunciado nuevos movimientos en la investigación. Mirá, en el caso, para empezar por la última pregunta,、eh, ahora en la causa de la desaparición forzada de, de Santiago, hay secreto de sumario. O sea que todas las versiones que vayan saliendo son de dudosa, de dudosa legitimidad, digamos.、Uh -huh. Hay secreto de sumario, entonces no van a anunciar ninguna de las medidas. Entonces habrá que ir siguiéndola en la medida que vayan sucediendo. Pero nos parece que tiene que cambiar el curso de la investigación. Y、e、investigar verdaderamente a los responsables de desaparición, que es centralmente Gendarmería Nacional, y la responsabilidad que tienen los SETI e incluso Patricia Bullrich en este encubrimiento. Y por otra parte, lo de Facundo z o n i g u a l a sí, efectivamente el juicio va a continuar, pero bueno, nosotros comprometimos también hacer una campaña nacional e internacional por su libertad. Esta pelea va de la mano, la de la aparición con vida de Santiago y la de liberación, porque justamente la desaparición de Santiago se da en el contexto. Digamos d e la represión al pueblo de mapuche y el encarcelamiento de Facundo John Iguala no se puede separar. Y tiene que ver con la, el ataque a las libertades democráticas, que parte de tener un preso político, pero también sigue con una desaparición forzada. Entonces, es una pelea de conjunto que, que tenemos una responsabilidad enorme para hacerla visible, hacerla pública. Y qué mejor que haber venido acá, haber estado en el territorio con la comunidad. Ayer estuvimos, nos recibieron, tuvimos un diálogo muy importante con, con, con, con, con, con las familias, con la comunidad mapuche en el, en el Loft. Y después también en la cárcel y también con los organismos que están muy comprometidos acá con la PDH del Chubut, que tiene una, una tarea ardua. Así que con este testipoño recogido y、si、este compromiso renovado acá en el terreno, nos vamos con mucho trabajo. Gracias, Raúl. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Raúl Godoy, diputado provincial de Neuquén por el Frente de Izquierda, parte de la comitiva del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que viajó a Esquel y se reunió con el Lonco Facundo Jones Guala y además comentando novedades con respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Muy importante la aclaración que hace que hay secreto de sumario en la causa a partir de ahora. Más aún esto va a ocurrir si el juez federal Guido Tranto acepta el pedido de la fiscalía de la carátula de desaparición forzada, porque todo lo que empiece a aparecer va a ser de dudosa procedencia, como nos decía Raúl Godoy, así que. A manifestar cierta atención al respecto de lo que p u e d e aparecer en el medio de comunicación. Sí, ya nos quisieron instalar varias noticias falsas. Esperamos que no, no sean esto de las pistas falsas que sigan cayendo, que ahora ya sabemos que por 10 días del secreto de sumario que se extendió, no vamos a tener más novedades.